resumen a todo ritmo, escuchando este rock and roll argentino. Todas las ir... Y se quedó eliminado de la Liga de las Américas, hablamos con su presidente, con Juan Pablo Luque, que siempre tiene cosas para decir, y esto nos comentaban desde la Patagonia. Tenemos otras expectativas y cuando, cuando uno vio eh, de qué forma se dieron cada uno de los partidos, eh, la verdad que tanto a Flamengo, que lo perdimos en el último minuto, como a Con correcaminos eh, me da la, la, la sensación que tranquilamente lo podríamos eh, eh, haber ganado. No le he hecho tanto la culpa a, a, a tener un plantel corto, sino que eh, sucede que a veces uno no puede jugar como pretende y tenemos que pensar y poner la cabeza en la Liga Nacional. Trataremos de, de en la medida de que Gonzalo necesite, tratar de reforzarlo un poco, pero estamos muy, muy, muy convencidos de que podemos seguir... Eh, siendo en un momento no, no pasa por la cabeza nadie cortar a ningún nacional. Venía jugando una gran temporada. Se había convertido en el bastión de este ferrocarril oeste que tiene una buena temporada en su vuelta a la Liga Nacional. Hablamos de Cristian Amicucci y hablamos con el hombre que lo trató en los primeros instantes de su lesión. Finalmente Cristian será operado quirúrgicamente. ...de rotura de ligamentos cruzados posteriores... ...y hablamos con Juan Ferraro, hombre vinculado... ...al cuerpo médico de Ferro y esto nos decía... es rotura del ligamento cruzado anterior... ...y ya está descartado que es, que es eso... Este, ...así que lo próximo que sería ya es eh, hacer la cirugía lo antes posible... ...creemos que en los próximos 10 días... ...Cristian ya debería estar este, operado para arrancar con la recuperación... ...lo antes lo antes posible. Estamos hablando de, de, de un mínimo de 6 meses... Este, todo depende después de, de, de cada paciente y demás, pero este, hay que calcularle seis meses y por supuesto ya descartado para, para lo que resta de, de, de, del, del torneo. El club se le van a dar todas las atenciones que él necesite y está, está bien, está anímicamente está bien, eh, pero no se agarra en el mejor momento de ferro. Nos fuimos a Santiago, a la fresca, más de 36 grados, a las 12 del mediodía. Había terminado la práctica de Quinza en el Estadio Ciudad. Luego venía el equipo de Bahía Básquet. Después en de la noche fue una gran victoria, sobre todo con un gran segundo tiempo de Quinza de Santiago del Estero. Hablamos con el técnico, con Silvio Santander, y siempre tiene cosas para contarnos. Cosa con el técnico está con la tuvo un golpe muy grande con, con Diego García, justo en un partido con Lanús. Y ahí tuvo medio. Eh... Tiene conocimiento, no estuvo internado y ahora está recuperando. Este, lo de Titi Cortés era un poco pensando en la decisión tomada de Nicolás de la operación y del segundo torneo que tenemos como la Liga de las Américas. Creo que Quinta en ese sentido actuó bien con la planificación de sumar a Clark con 20 o 15 días de, de anticipo para que siga el cuadrangular, angular porque no vino en buena forma pero se pudo poner a entrenar un poco. Estoy como enfocado en que el equipo recupere la estructura, es lo que más me importa, que no los, los extraños del año pasado o de otros equipos que he tenido. Tuvo un buen torneo en el Preolímpico que se disputó en México, estuvo a punto de fichar para Bahía Básquet, pero no llegaron a un acuerdo económico. Jaciel Rivero es el nuevo extranjero del equipo, el profesor, la ginestra, y esto nos contaba. Yo no tenía estos pronósticos y yo lo equipo muy bien, y... Muy bien acoplado, muy entusiasmado. la efectividad que tienen los delanteros cuando hacen el tiro de tres puntos. Una de las mejores ligas en el mundo de baloncesto. Un buen entrenador eh, y he preguntado a los amigos y me han hablado muy bien de él. Estaba mucho estudiante y recién cuando veo, yo estoy mal físicamente, de sentido que veo cuatro meses por y y cosas y me ha dicho, bueno muchachos, Ahora preparando para que esté al 100% lo más rápido posible. Tuvo un año complicado en lo familiar, sumado a esto lo deportivo no venía muy bien, pero está repuesto el hombre y queríamos charlar con él. Hacía mucho tiempo y por eso hablamos con Diego Logripo y este gran momento de Atenas en nuestra competencia. Estamos consiguiendo el estilo de juego que que queríamos desde un principio, la verdad que con el equipo completo y, y estando teniendo varios días de trabajo que tuvimos sobre el fin de año, podemos encontrar esta dinámica de juego que tanto buscábamos. generó confianza en el equipo, vino con, con aire nuevo y, y bueno, nosotros estábamos en una situación eh, mucho más complicada de la que estamos hoy en día. Tenemos que, que empezar a ganar de visitante para poder eh, ir escalando posiciones sobre el final de la liga siempre los equipos que vienen arriba por ahí bajan un poco el pie del acelerador y, y los que venimos luchando en la posición de abajo es como que tom tomamos más conciencia y como que jugamos de otra manera diferente de lo Martínez de un rosarino a un paraguayo nacionalizado de Atenas a regatas no es bueno el momento del equipo de Guida no ha ganado desde que arrancó el 2016 picante siempre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 En esta semana de febrero somos uno contra uno, estamos en el aire de m 570 por Argentina a través de nuestra web uno contra uno web.com y la de la radio. Así arranca el último de la semana en uno contra uno. Uno contra uno radio, todo el básquet en el aire.